Este sábado realizaremos la primera actividad para que todas juntas pidamos la absolución de Paola y Milagros. Jugaremos un partidito de fútbol, habrá talleres de violencia, música, recreación y un bufet f económico, el cual todo lo recaudado será para la familia de Paola.